Catamarca se realizó este 17, 18 y 19 del de Corriente el encuentro nacional de la RNMA en la ciudad norteña. El fin de... y cómo se sintieron en el evento que organiza la Red Nacional de Medios Alternativos para seguir adelante con su militancia en la comunicación comunitaria popular y alternativa. El mismo tuvo de anfitriones a los y las compañeras de Radio Estación Sur. Y por eso charlamos con Laura, quien nos cuenta con más detalles lo que ocurría. Se encontró por decimoquinta vez esta red nacional de medios alternativos eh, tuvo eh, una participación bastante importante el encuentro, a pesar de que habíamos en algún momento imaginado que debido a la crisis económica se iba a reducir el número de participantes, fueron muchísimos los colectivos de la red que estuvieron presentes. Eh, Y además otros colectivos ¿no? que no pertenecen a la red, que en, algún, en algunos casos pertenecen a otras redes, pero en muchos otros no están agrupados aún eh, y estuvieron presentes. Creemos que esa presencia tiene que ver básicamente con esta necesidad que tenemos los medios comunitarios, alternativos y populares de trabajar de una manera colaborativa, para poder potenciar nuestros mensajes y, en definitiva, para poder comunicar cada una de las resistencias territoriales. Eh, del encuentro participaron aproximadamente 300 personas, eh, muchos de ellos han sido comunicadores, eh, panelistas, personas que han venido a participar exclusivamente del encuentro de otras provincias, pero también tuvimos un gran número de participantes locales, eh, estudiantes de comunicación en varios casos que vinieron a, a nutrirse de esta forma de hacer comunicación que no, es, no suele ser tan común en territorios como el de la provincia de Catamarca. Este año eh, tomamos la decisión política de plantear tres ejes definidos que si bien siempre estaban presentes pero no enunciados o no explícitos, que fueron el feminismo, los derechos humanos y la defensa del territorio. Entonces entre esos tres ejes se desarrolló el encuentro en general tanto los talleres como los conversatorios y los paneles tuvieron esa, a esas temáticas como protagonistas. Tuvimos talleres de, de software libre, de ESI, talleres eh, de coberturas callejeras, eh, tuvimos talleres de, bueno, el que es la RNMA, que fue el nuevo taller este año, un taller que eh, se planteó como de alguna forma para poder, Eh, contarle a quienes se acercan por primera vez de qué se trata esto de la Red Nacional de Amigos Alternativos. Se incorporaron las experiencias de, de conversatorios. Los conversatorios eh, entendimos que eran necesarios para poder plasmar las experiencias y para poder profundizar a través del diálogo, ¿no? Porque, bueno, en las experiencias de talleres eh, la lógica es es distinta en cambio en los conversatorios eh, quienes asisten quienes participan tienen como una mayor participación en la narrativa y es mucho eh, o es, es muy enriquecedor no es muy, es muy interesante para para construir sentidos nuevos eh, tuvimos tres paneles uno de los paneles eh, el, el primero estuvo eh, Estuvo estrechamente vinculado a la defensa de, del territorio, diferentes actores de, de la vida social, de las comunidades expusieron y plantearon sus sus problemáticas, la vinculación que tenían con los medios comunitarios, la mayoría de ellos este de alguna forma siempre está interactuando con los medios comunitarios y se presentó la Cumbre del Agua que se va a desarrollar en la en la segunda quincena del mes de septiembre acá también en la provincia de Catamarca. Eh, luego tuvimos un, un panel en donde se analizaron las políticas de comunicación que o, o, con, o, o referidas a la comunicación eh, y que se vienen desarrollando a nivel nacional, como así también se analizó el vaciamiento de los medios de comunicación eh, Y bueno y las condiciones básicas básicamente perdón que estamos teniendo quienes ejercemos la comunicación de, de, de diferentes formas en el país y por último el panel de cierre estuvo a cargo de, de académicos y, y militantes sociales que eh, analizaron la coyuntura pusieron un, un foco bastante este fuerte en, en el G20 y luego en el feminismo, ¿no? Como como este movimiento político y social que avanza fuertemente por América Latina y se detuvo finalmente a nivel expositivo en la experiencia de la campaña por el aborto legal. Entonces, eh, Fueron días muy intensos días de mucho mucho aprendizaje pero también de, de una construcción eh, que trasciende lo racional y que tiene que ver con, con los lazos afectivos que se eh, también que se tejen y que ayudan a resistir en estos contextos o en estas en estos momentos tan álgidos tan tan embromados y eh, socialmente no que nos golpean todos los días con, con nuevas noticias de vulneración de los derechos de nuestros hermanos y de nuestras hermanas así que eh, nos pareció en, en catamarca importantísimo brindarle un apartado eh, y un y, y destacar el, la parte afectiva, la, la, la construcción de lazos, el, el estrechar esos lazos, esos vínculos, así que bueno, además de todo lo que hubo también hubieron muchos abrazos y, y mucho cariño, el, el balance es positivo, es muy positivo, nos hemos quedado todos felices eh, porque... Eh, bueno, nos ha quedado como una llama encendida ¿no? de, de esperanza. Eh, seguramente esta red irá creciendo un, cada día un poco más, eh, se irá fortaleciendo y bueno, nuestra misión está claro es saltar los cercos mediáticos y ponernos al lado eh, codo a codo con, con las compañeras y con los compañeros en los territorios.